Estás escuchando De Sepa por Radio Nauta FM ciento seis punto tres. Tarde. Oh, buenas tardes, buenas tardes Para tarde. todos, ¿cómo estás Cristian? Sí, siempre nos saludamos entre nosotros, vamos a saludar a la gente que nos escucha O sea que mamá, hola Hola mamá, <risa> hola papá Tal cual, tal cual este, Bueno, hoy empezamos con tema nuevo Acá estamos de nuevo Tema nuevo, como si fuera una clase, digo yo, ¿viste? Este, la clase pasada estuvimos viendo Y el, el jueves pasado nos fuimos diciendo, bueno, el jueves que viene nos vemos con algo Con algo, y no sabíamos bien qué todavía era todavía Todavía no sabíamos ni, ni nada Este, y bueno, estuvimos escuchando un par de músicas Moviendo a nuestros investigadores de Bajo Tierra y... Exactamente y, y nada, estuvimos viendo un par de cosas y nos interesó un poco la música africana Que en realidad eso es lo que escuchamos siempre, ¿no? La cortina principal del programa es Babatunde Alantushi, Que es una banda nigeriana Ajá. Y, y un poco empezamos también a eh, generar el programa pensando en las raíces africanas, ¿no? De todo, y ahora llegamos a la raíz La mamá de, de la música África un poco porque Sí, África Sale todo de ahí, ¿no? Este, Ajá O casi todo lo que tiene ritmo sale de ahí Y se está lo que vamos a hablar hoy, más que nada, está muy muy mezclado y muy influido por la música de Latinoamérica también Claro, justamente la música de lo que vamos a ver hoy Hoy nos metemos, vamos a empezar por la mitad de África, ¿viste? No empezamos por las puntas, nada Vamos a meternos de lleno en el Congo Más o menos como empezar la empanada por el lado del relleno Claro, como yo, yo cuando era chiquito empezaba la empanada por la mitad <risa> Después me quedaban las puntas, me quedaban dos, dos, dos puntas y bueno Pero bueno, así era mi vida Bueno, vamos pequeña. a empezar así como la empanada por el medio de África Vamos a empezar como la empanada Y vamos a empezar con el Congo Nos metemos en el medio del Congo, en la zona ecuatorial de África Qué lindo, ¿no? Meterse en el medio del Congo Sí, sí, sí, la verdad que sí, sí. Lindo y húmedo más que nada, ¿no? Porque... <risa> Este, sí, es uno de los lugares más lluviosos del mundo este, Y ahí se, genera, se generó la selva la segunda selva más grande después del Amazonas Que es la selva del Congo Y bueno, de ahí surge un montón de música Que es muy influenciada, por, en toda África hay mucha influencia de la música del Congo Se podría decir básicamente que hay dos, como dos vertientes grandes en África Ahora que vamos a ver la música de África Está por un lado la parte musulmana Que tiene todo un estilo de tocar Y toda la parte que no es musulmana, digamos, todo más al sur, este, que tiene que ver más con la cantidad inmensa de tribus que había, que hay millones de estilos diferentes de música, que obviamente no vamos a poder abarcar ni un, ni ni un, un poquito, poquitito. pero por lo menos vamos a, vamos a hacer, el intento, a como hacer el intento que escuchen un poco de música de por allá. Este, Viste que yo te decía que la música bueno, fue muy influida por la música latinoamericana, Es por la, las grandes migraciones, ¿no? Los, los esclavos que lograron repatriarse en África, volver sí. a África, llevaron consigo toda la cultura latinoamericana. Exactamente, y como no, todo tiene relación con todo, como habíamos estado viendo la música este, americana, ahora vemos que lo africano también influenció a América y a su vez América influenció a lo africano otra vez. Ajá. Entonces, por ejemplo, hablando de música congoleña, o sea, del Congo... Este, podemos decir que alrededor de, del año 1950, por ahí, eh, viajaron un montón de personas de la, de la zona rural del Congo hacia la gran ciudad, eh, Kinshasa, es el nombre de la capital del Congo. Este, y ahí se formó como una especie de... Bueno, como toda la, todas las migraciones traen cambios, ¿no? Ahí se empezó a, a, a formar un poco lo que sería el estilo este que se llama el sukus, que es como... Como agarrar la rumba Cuba La rumba, no, no es cubana la rumba Pero música de Cuba y rumba también este, Y empezar a mezclarla con, con la música africana Y quedaron cosas muy interesantes Sí, en un principio se llamó la rumba congoleña Claro, la rumba con congoleña, tal cual este, Y una cosa loca, ¿no? Porque el, a la gente de Congo también tocaba la conga Y qué loco, ¿no? Que tengan el, el mismo nombre Siendo que este, el, el país tiene un nombre Y les gustaba la, la música conga Así que bueno, se influenciaron mucho, ahora lo vamos a escuchar, nos vamos a dar cuenta de eso. Este, una de las cosas más importantes de esta música es que usaba la guitarra en vez del tambor. Entonces la guitarra, el punteo con guitarra, cumplía el, la función del tambor. Lo, y queda algo muy interesante, porque es un punteo constante, que ahora lo, lo vamos a escuchar y nos vamos a dar cuenta que, que es constante el punteo. Y bueno, ahí se formaron a partir de los años 50 en adelante, hasta los años 80, donde hubo un apogeo de esa música, se formó el sucus y sus derivaciones. Recién este, el, el término sukus fue usado a finales de los 60, que ajá. deriva de, del francés secure. Secure, que es moverse o agitarse o algo así, creo que había, había leído algo sí, así. Sí, sí. Este, es música muy movida, Es muy música bailable. muy movida, sí, muy, muy bailable. Este, así que, bueno, y bueno, había, hubo muchas figuras, ¿no?, de, de, de este movimiento. Entre ellos está Kanda Bongomán, Papahuemba y Samba Magampala. Mapangala. La, Mapangala. Samba Mapangala. Orquestra Virunga y, bueno, un montón de nombres extraños. Sí, era muy característico en estas bandas tener una gran cantidad de músicos. Sí, sí, que, sí, sí. Que en que la mayoría la de los estilos africanos, en realidad, los estilos que se tocan con tambores y que... sí Yo siento que hay muy poco ego en esa música, o sea, como que no les... O sea, como que todo que... se comparte, ¿no? Todo se comparte, exactamente. Nunca sí. viene mal uno más. Claro, imagínate, vos, no sé, tenés una banda de 80 personas a tocar en un lugar, ¿cuánto cobras? ¿Cómo, cómo repartís la plata? ¿Entendés? No Eso, lo que importa sí, sí. es tocar, ¿entendés? Tal cual. Es otra, otra cosa. Así que, bueno, si querés, podemos empezar a escuchar vamos, esto. Vamos a escuchar los temitas, si te parece, entonces. Escuchemos Dale. a Kanda Bongoman, que es el señor que nombrábamos recién, con Lela Lela, y a Samba Mapangala, con la Orquesta Virunga, haciendo Zungura. Los años, 1991 el último. Y 1987, 1987. el anterior. na riziki yako unayompea na Mungu Walioenda mbio mwisho walirudi nyuma wenye unumilivu mwisho walifika lluvias también trae complicaciones, como es el caso de Estardilla, pues se ve atacada por las pulgas. Después de escuchar el separador de las pulgas, arranca otro programa nuevo. Sí, sí, sí, ya es, le da la dosis de... Nada es igual. Estábamos escuchando Kanda Bongoman con Lela Lela del año 87 y samba Mapangala con Orquesta Virunga haciendo Zungura. Exactamente. ¿Escuchó la guitarra, señora, de su casa? Oh, ¿Cómo toca ese muchacho vio? Sí, sí, la reemplazaban por los por los tamborcitos. <risa> este. Bueno, ahora vamos a seguir hablando un poco de, de lo que es la República Democrática del Congo. Ajá. Este. Que, por ejemplo, tuvo varios dictadores. Uno de ellos fue Mobutu. Mobutu en el año 65 derroca mediante un golpe de estado. Algo muy común en los años 60, ¿no? Eso. Ya estuvimos viendo muy, sí. como que el. Está, estaba apoyado por la CIA también, Mobutu Como todo lo de Latinoamérica También, ¿no? Este, y bueno eh, Mobutu hizo el, el golpe de estado Y lo mantuvo Durante varios años Por lo menos 20 años este, Y se presentaba a elecciones Pero se presentaba él solo <risa> No dejaba Una, que se presente ningún otro Entonces cada tanto Cada tanto se presentaban elecciones Y, y ganaba Y ganaba y sí, Este... Y bueno, él tenía el billete con su cara, eh, la gente se vestía como él, eh, hacían, eh, los edificios estaban pintados con su cara, todo tenía la cara de Mobutu. Este, pero Mobutu este tenía la misma cantidad de plata en un banco de Suiza que la plata que de la deuda externa del Congo. Este, ah, está bueno. Y él pidió la plata para llevarla a Suiza. Claro, pidió que le presten y después sí. se la quedó él. Este, bueno, Mobutu lo que hizo fue darle una, una sensación de africanismo porque eh, venga eh, oh, el congo antes era llamado el congo belga y era una colonia de bélgica y tenían todos los nombres en ¿Y hubo francés. Congo francés también ¿o no? claro pero ese era otro congo al que ladito. estaba ahí al lado sí. claro. este el congo belga eh, tenían todos los nombres de las capitales estaban en francés entonces leopoldville que era el nombre de la capital del congo se cambió en el Mubat, eh, mobutu Lo, lo cambió a Kinshasa Y puso todos nombres africanos a, lo, a las ciudades que antes tenían nombres franceses Entonces lo que hizo fue Acá donde entra la música Bueno, la música entra acá cuando Papa Wemba Que era uno de estos, estos muchachos que hacían música este, este estilo sukus, Este... A Mobutu le gustó la música esa Como para representar una música del, del lugar Digamos Como para alimentar el, el africanismo Y lo tenía como el amigo a Papa Wemba, entonces este le dio de todo, el, y se, se hicieron la gente era fanática de esa banda, era como cada uno de los miembros de la banda tenía un color con el que se vestía y, y a los fanáticos cada uno se vestía con el color del que más le gustaba, era como una cuestión la Britney Spears de la Britney Spears de África, el Britney Spears de África, sí, porque era un muchacho. Claro. Este hasta in, inclusive estableció Papa Wemba una comunidad él que se llamaba Molokai en, en la capital, en Kinshasa Este y el nombre de ahí le salió Papa, como que era el jefe de toda la comunidad, de La Papa Huemba. Mira, decime eh. que no el Papa no salió de ahí porque me muero. No, el Papa no. <risa> no, por el momento no, no salió ningún Papa de ahí. Este yo te quería hacer un, un comentario que justo estaba leyendo. Que hay una. Es... ¿Cómo? ¿Estás leyendo? Ay, perdón. <risa> No te lo sabes, eh, los sukus más rápidos que sí. se conocen que son eh, los que arrancaron como digamos de, después de los 70, como que ahora el, los sukus son mucho más rápidos que antes. Se llaman Suku nonbolo. Non bolo, sí. Nonbolo, sí. Eh, los bailes son como muy de movimiento de caderas. Y, y fueron censurados durante uh -huh. algunas épocas eh, en varias partes de África, en Malí, en Camerún, en Kenia. Ajá, porque movían mucho las, las porque caderas. Porque movían mucho las caderas. Fíjate, considerados como obscenos. Sí, hay que ver, ¿no? ¿Cómo habrán sido esos bailes? Yo nunca... También vi También los baile. videos. Yo hoy veía un videito ahí sí, en YouTube. Sí. Porque toda esta música está en YouTube. Sí, Así sí. que, señora. Al que le guste. Sí. Señora, si a usted le gustó <risa> escuchar música del Congo, está en YouTube, la puede buscar. Sí, sí, está, está. Este, aunque... Veía a un muchacho bailando, sí. yo creo que vos también lo viste. Sí, creo que lo vi, lo vi. Tenía bueno, una... No sé yo. si era obsceno. No, no, pero se Era movía. un poco chocante. Se podía pero... decir que se movía rápido, sí. sí, sí, sí. <risa> <risa> Estaba vestido de rojo, me acuerdo. sí, sí. sí Tenía una alta camisa. Tenía. Hasta los zapatitos rojos. Sí, tenía. sí, sí. sí. Este, bueno, entonces este Papa Huemba, ahora cuando lo escuchemos nos vamos a dar cuenta que este está súper influenciado por la música del Caribe. O sea que casi se podría decir que si lo cantase en español es una canción de, de, de Cuba, digamos. Este, y ahora, bueno, vamos a escuchar entonces a Papa Wemba y a... Mi compañero acá me va a ayudar Y a Loco Acanza. A Loco Acanza, que era otra persona que hacía su Pero en este caso vamos a escuchar una canción un poco más tipo balada de él Que nos gustó a los dos, tiene muy buena voz Que se llama Salle Que se llama Sale o Salle Sale o Salle, sí, Sale debe ser Sale, bueno, y Papa Wemba, escuche señora que, que parece una, una rumba Parece una rumba, Exactamente. Jinzi, de Papa Wemba Y después Loco Acanza con otro estilo nada que ver con el tema Sale Vamos entonces. El maestro, digo el toca la música. Ya, ¿Yeah? ovisón hasta All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 I'm going to Yeah, to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to go go to go Let oh, oh, oh. Siempre a la greña, en los hogares pleitos, en los trabajos disgustos, en los países guerras. ¿Y qué necesidad hay de eso? A ver, con oh lo bonito que se es está siempre contento, sabroso, fufurufo. Fufu. Bueno, estábamos escuchando Papa Wemba con, haciendo Genzi y Loco Akanza haciendo Zali. Exactamente, bueno la, ah, la banda de Papa Wemba se llamaba Viva la Música. Viva la Música. Exactamente, cuánta influencia de allá del Caribe, ¿no? Ajá. Hasta el nombre en español. Este, bueno, ahora vamos a hablar un poco de... Seguimos con la música congoleña pero nos vamos más para estas épocas. Con una, yo te diría que es una banda casi experimental de la que voy a hablar ahora. Mejor todavía. Conono Número uno se llama. Conono Número uno Calate ese nombre. Sí, es toda música, hacen música ellos con... Con elementos de chatarra que encontraron O sea que todo hasta los altoparlantes que armaron ellos Son con restos de, de, de pedazos de cosas O sea que hasta la música se puede reciclar muchachos Exactamente Vamos a ponerle pila Y suena todo así sucio Pero suena muy bien también Y Ellos armaron como calimbas Son una especie de calimbas Pero armadas por ellas con, con esos elementos de chatarra Que suenan realmente muy, muy bien O sea muy particular el sonido Una percusión Qué bueno, muy... una idea bastante original Sí, sí, la verdad que sí Y la, este, el dueño de todo este proyecto es un camionero de 70 años del Congo que se llama Mawangu Mingedi o Mingedi, que él vive cerca de la frontera con Angola y es eh, de una tribu que se llama Sombo o Basombo, que ellos hacen música ritual con partes de elefantes y él trasladó toda esa música que hacen con partes, con huesos de elefantes, a chatarra. El reciclado. A reciclado y bueno tocaron en varias partes de, de Europa se hicieron bastante conocidos mundialmente pero como una banda así o sea imagínate que le gusta eh, Björk le gusta eso por ejemplo o sea era como que como que llegaron a un público muy raro no como muy muy así de música experimental de música bueno, Animal Collective también que es otra banda experimental tocó con ellos o sea y Juana Molina también Mirá. Juana Molina tocó con ellos así que es como una banda eh, medida ¿Eh? Ito Ito, sí Exactamente Bueno, vamos a hablar también de, de otro señor que ahora vamos a escuchar en, en unos ratitos Que se llama Babatún Olatunji Es el de la cortina, que, la cortina del programa general, ese es Babatún Babatún Olatunji, los tambores esos que escuchamos al principio Hoy vamos a hablar de Babatun por fin. ¿Viste? Por Venimos fin. desde el primer programa ahí con Babatun. Escuchándolo, pero no, no, no hablamos nunca. Babatún nació en el año 27 en Nigeria. Y por muchos de sus seguidores también fue como... O sea, él era un, percusión, un gran percusionista. Sí. Después de, de hacer varias otras cosas que ahora voy a contar. Pero muchos de sus seguidores lo tomaban como un maestro. Además, de, o sea, además del maestro percusionista, percusionista maestro un maestro espiritual, espiritual sí. por sus reflexiones y, y, y su vida eh, una de sus reflexiones es que, es que el ritmo es el alma de la vida, dice él el universo completo gira alrededor del ritmo y todas las acciones humanas tienen que ver con el ritmo es cierto o sea que para él no solamente había ritmo en sus tambores sino, sino en, en la vida cotidiana él es de Nigeria o sea que... ah, lo habías dicho, ¿no? Sí, sí, sí, ya, sí. O sea, un... Nació Congo, en ¿y? 7 de abril de 1927 En Villa de Ajido Nigeria. Villa de Ajido Ajá. Otra de, de, de sus frases que dejó Que dice El ayer es historia, el futuro es un misterio ¿Y qué es el hoy? Un regalo Por eso le llamamos el presente Exactamente, y por eso vamos a tocar tambores en el presente El tambor <risa> es como también como Pasa algo con el tiempo cuando tocas el tambor Este es loco, muchacho, ¿no? eh, perdón que te corté No, no, no pues me cuenta, estaba, estaba yendo por también. las ramas Totalmente <risa> Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, este muchacho, como una de las pocas oportunidades que tenía, pidió una beca de estudiantes eh, para países afectados por este conflicto, que se la dieron recién en el 50, y en Atlanta estudió eh, la licenciatura en Políticas, y después en Nueva York se graduó en Administraciones Públicas. Mira o sea que vos. el tipo, eh, aplicado. Sí, sí, sí. Y en plena etapa del apartheid empezó a hacer música. Ajá. ¿Y volvió a África o se quedó allá en Estados Unidos? Se quedó allá en Estados Unidos, sí. probó suerte allá, se hizo muy famoso, volvió a África, ha estado dando como vueltas. Como de un lado para otro, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, ha sido muy importante. Un, una muy importante banda de tambores y... Que influenció mucho. Sí, sí, sí. sí. Se influenció inclusive el, el primer programa que tuvimos que hablábamos del Vinci. Influenció a... ¿Cómo se llamaba este muchacho? El que tocaba los tambores de Niavinji. A Countossi. Countossi, exactamente. Él se influenció por el Babatunde. Este Olentis. señor Babatum también abrió un centro de estudios africanos Ajá. en África. Eh, y uno de sus alumnos, Mickey Hart, creo que después abrió uno en Estados Unidos también. Eh, uno de sus alumnos, Mickey Hart, que era un baterista, eh, fue responsable de seguir con las cosas que Babatunde enseñaba. Sí. Y ya lleva 25 años... Eh, enseñando a tocar los tambores, sí. pero siempre no dentro de esta música africana. Sí, sí, cuando los lo tambores africanos. Claro, sí, sí. Y bueno, entonces vamos a este bloquecito de percusiones por un lado con Ono número uno, con Cule Cule, Cule Cule, y Babatungo Lantushi con babajin. Bueno, vamos a escucharlos. Alonde jabre kevra sab ya ba kevra, banga jinge banga jinge, oh banga jinge banga banga ya ba ya ba kevra sab ya ba kevra, alonde jabre kevra sab ya. las dos. La Tercer Moon Radio todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. El ritmo de la, tierra, de la tierra, se siente en folclore vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radionauta. Por Radio Nauta. FM 106.3. FM 106.3 512 1690 Radionauta Gracias tío, gracias tío, gracias Pachamama, gracias Pachamama, así van viviendo, así es Lo que estábamos escuchando Era Conono Número uno con Cule Cule y Babatung Olatungi con Baba Shine. Exactamente, mucha baba. La... Mucha baba. <risa> le decían baba, de hecho, a babatun Claro, sí, sí, sí. Debe querer decir algo mucho, mucho mejor que lo que quiere decir acá. Este señor Babatung eh, obtuvo una respuesta bastante positiva de, de los artistas más notables y conscientes del jazz. Ah, sí, hubo mucho de la música africana. También tuvo como una movida consciente que justo le apegó... Con, con el momento donde Nada, la, la lucha negra En los Estados Unidos y sí. eh, Como un montón de cosas que hicieron Que muchos músicos Yaceros eh, Conscientes de esa realidad Se comparan con el Se comparan sí. con el, claro Como Phil del que vamos a hablar ahora Claro, Duke Ellington también, Count Bassi Quincy Jones John Coltrane exactamente, exactamente, Unos sí. cuantos Sí, sí Y bueno, y todo eso fue lo que abrió las puertas para que se grabara este disco que escuchábamos el tema recién, que se llama, el disco se llama Drums of Passion. Drums of Passion, sí. sí. que fue considerado el primer disco de percusiones genuinamente africanas, que tuvo éxito en Occidente. Ah, mira pensé que había habido otras. Fue como el primero que de puramente claro, percusión de africana puras. que tuvo éxito. Claro. Que realmente no tuvo sí. éxito. Claro. Exactamente Y bueno, de acá nos vamos un poquito para otro lado, pero no, no tanto seguimos en Nigeria Pero claro. va, eh, vamos a hablar de un personaje, porque es un personaje este, Que la música que hizo también Acá ya, ya tenemos otro tipo de fusión sí, sí, sí, sí Vamos a hablar un poquito del afrobeat ahora Es una combinación de la música yorúa, jazz, el funk y bueno los ritmos africanos obviamente exactamente donde antes se mezclaba con el caribe ahora se mezcla un poco con, con la música estadounidense no todo el jazz de por aquellos lados o sea como la música negra se mu se mezcla entre sí no porque el jazz también es Y uno negra. de los más influyentes y creador eh, fue este señor de que vos vas a hablar ahora El Fela este, Multi Exactamente Que tuvo como No voy a decir Todas las bandas que tuvo Pero tenía Todas toda les ponía nombres el Señor Felakuti África 70 Egipto 80 Tenía como una cosa con los, con, los, con los números también Sí Hay una banda Particularmente Que se llamaba Creo que es ese Egipto 80 En la que eran 80 músicos Realmente ah, Se llamaba claro, así Porque eran 80 realmente 80 músicos Salado Sí, sí, sí Era lo que hablabas hoy, ¿no? repartir la plata sí. de un recital imposible. Imposible, sí, te queda un, un pesito. Un chori, un chori. Este, bueno, entonces este, vamos a hablar... Un bueno, Mobutu hubiese sabido qué hacer. No le daba nada a nadie y se lo quedaba todo él. Claro, sí. Lo ponía en un banco en Suiza. Lo ponía en banco en Suiza <risa> sí. Se lo repartía con el otro, el papa bueno va Bueno, vamos a hablar de este muchacho Felakuti, que este sí estuvo bastante involucrado en la lucha negra, este, en contra del apartheid y tuvo varios problemas, por eso, entre ellos que le plantaron marihuana en la ropa, lo metieron preso, este por eso. Este, muchas muchas historias tiene. Bueno, lo, lo o sea, una de las cosas más interesantes de Pelacuti es que primero se casó, ¿no? con una mujer en 1961, con su primera esposa, ojo, la primera, eh. O después tuvo 27 más, 27 mujeres. <risa> Otro que Bon Marley, ¿no? <risa> Claro, Man. la primera bueno tranqui dijo empiezo tranqui este con esa tuvo tres hijos y bueno con las demás no sé si ahora tenido... dijo no no no con esta me caso claro no claro. no con esta también no puede ser claro no puede ser que haya tantas mujeres y no. tantas que me gusten cómo puede ser claro claro y bueno este lo bueno lo importante igual es que este Feracuti estuvo toda su vida luchando en contra de la apartheid este Tuvo muchos problemas eh, porque viajó a Estados Unidos, tuvo muchos problemas con, con la CIA. Estuvo en Londres también. Con la, claro, con los Panteras Negras, que era un movimiento pro, pro los derechos eh, negros, digamos. Y bueno, tuvo varios problemitas y se casó en 1978 con las 27 mujeres al mismo tiempo. Ah bueno, sí, se casó con claro, 27, era un pequeño ¿no? detalle, fueron al mismo tiempo Exactamente, este, muchas de ellas cantantes y bailarines ¿Quién no quisiera? ¿no? Claro, y sí, y sí Tengo 27 novias, 20 cantan y 7 bailan <risa> Bueno, estuvo, estuvo este, se postuló para presidente de Nigeria este, Hizo de todo este muchacho ¿eh? este, Intentó por todos lados por... Formó, formó un partido político, se llamó Movimiento del Pueblo Se postuló para presidente en 1979 La candidatura fue rechazada Ahí creó la banda Egipto 80 Siguió grabando discos Y haciendo giras En 1983 se postuló otra vez para presidente Y ahí sufrió una persecución policial y lo, y lo encarcelaron por, por contrabando. Hay que ver si eso será cierto. Y bueno, después de 20 meses en prisión lo liberaron y bueno, se divorció de 20 de sus esposas porque, porque había no caído por eso. No las podía atender a todos. Ah, no las podía, claro. Este, se, liberó de, se divorció de 20 de sus esposas, se ha quedado con otras 7. Bueno, la cuestión es que Fela Cuti fue muy importante Para el sí, género sí, sí, bueno, musicalmente no, de, de dejemos de anécdotas Pero sí, sí y la Para verdad el que Afrobeat la música... fue uno de, de los creadores De, de la estructura de la, de la música Afrobeat Y también del contexto político Del género ¿Qué contexto? O sea, por el contexto, no, mirá lo que dije Por el contexto político del género, quiero decir También fue él el que le dio bueno, la idea a, sí, las, sí. a las letras Y a, a, a dónde estaba apuntado Claro, claro, y él era muy. Él era libre, o sea, en todo lo que hacía tenía una idea política de fondo, la decía sin miedo, bueno, eso le valió lo mismo que le valió a todos los, los de acá, ¿no? A Víctor Jara y todos los que ya hablamos hace un par de programas. Este, siempre lo mismo. ¿no? Hace sí. un par de meses. Hace estamos par... hablando de gente perseguida. <risa> sí, sí, sí. Tal cual. Y bueno, este, entonces, durante su vida que se tuvo que declarar 356 veces frente a un tribunal de justicia. Y fue detenido por la policía cuatro veces. Claramente no lo querían. No lo querían ni ver. <risa> este Bueno, vamos a escucharlo entonces antes Dejémonos de... Dejémonos de hablar. Sí, sí, porque lo más importante es la música acá. Este... Vamos a escuchar a Fela Cuti. Dos temitas seguidos. Dale. Para que no nos quedemos manija. Dale, perfecto. Gentleman y Trouble Sleep Yanga Wave AM. Seguro. Bien, perfecto, sí. El pronunciado perfecto. <risa> Trouble SLEEPY Yanga, Wake M. ¡Qué nombre! Ah, no, pero te lo tiré, viste, nunca en la vida. Sí, sí, pero es que nombrecito largo, ¿eh? Bueno, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. A escucharlo. Dale. When sleep, young guy go wake him Wait till you defy Palava, he defy Palava, he, he go get you Palava, he go get Palava When cats sleep, rats go bite him tail Wait till you defy My Palava, he could get you oh, oh, oh. Palava, he could get you Palava Then I lost him job Him sit down for house Him they think of chop Mr. Landlord, come wake him up He said, Mr. Pay me your rent Wait till he they find Palava, <laughs> he go get you Palava, oh, oh, oh. he go get Palava, he go get you My friends just come from prison Him, they look for work Waka waka day and night Policeman comes stop up and for road He say, mister, I charge you for wondering It's indefined Malava, indefined Malava, he go get you Malava, he go get you Malava Estamos escuchando a Fela Kuti con Shelterman y con Trouble Sleep Young Awake Am um. No es AM, es AM, ¿viste? Claro, bueno, puede ser que lo haya... Ye, y bueno, nos quedamos cortitos de tiempo. Sí. Mentira, bueno, pues, ya termina el programa, en ya el programa eh, Nos vamos a despedir con música de Mali, o Malí, como Mali. Es este, que es otro país que está más al norte. este Vamos a escuchar en este caso a Madou y Mariam, como para empezar a ver una puntita del programa que viene. Con el tema, eh, lo tocan con Manu Chao. Manu Chao les produjo Ajá. el disco y tocó la guitarra con ellos. Eh, bueno, Amadou y Mariam con el tema Un bife Balafón. Nos vemos ¿No el jueves pregunté? que viene. Gracias a Rodo que estuvo en lugar de Aymar en, en la operación. Exactamente. Gracias a Rodo. Muchísimas gracias. Hemos pasado un momento agradable. Una hermosa velada. Hasta el jueves. Hasta el jueves, que bien. <música> Ik ga het niet te veel doen. Ik ga het niet